Renaiçem dels llums de la alvada, i el sol que ens crema cada dia. Listin dels feres feroces, el vol del josel, les zones desbraves. Renaiçem de creure nosaltres, dels arrels que sostenen els sabres, la llegenda d'una resistència que mai venceran. Renaiçem de l'antiga sabiesa, dels mans que treballen la sembra. Renaiçem. De teu calitzom reure, la audàcia de sentir-nos lliures, fills és la igual a la terra i el foc, renaixem am tu. Jam tu ben seream. Bona tarda, bojos i boges. Comença un altre dia a terra de bojús. No, no te has equivocado. Yo estoy una, una tarde más radio topo y estoy eh, tierra de Barrenaus. En este caso, en un programa especial en directo sobre el proceso independentista de Cataluña. Te recordamos que este programa y la versión radiofónica de Blog Tierra de Barranaus, aunque llevo más de 10 años ya dando mal en aragonés. <risa> Que emitimos de 6 a 8 los miércoles, pero este hielo saber el programa que emite en esa, en esa franja horaria. A partir del 1 de octubre de este domingo, lo programa será de 9 a 11, gran los domingos. Así nas que esta semana tendrás lo doble de Tierra de Barrenados, y este domingo. Y si no te nevas enterado y porque no nos has trovado, o no nos has seguido en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Flickr, en Evox, en todas las plataformas en que tenemos presencia. Reneixem de totes les derrotes, si hem caigut ens alçarem mil voltes, fins a l'aigua, la terra i el foc, renaixem amb tu. Y bueno, ya sabéis que Tierra de Barrenaos goza de fe en falso directo, que los programas duran lo que duran y por un regular que se graban mucho antes de emitirse. Pero la actualidad manda, y no la tuya banda, así nas que se ha acertado eh, esta oportunidad de feliz este programa y es así una obligación moral pues, de todo lo que hemos vivido en estos Tagues días tanto en Cataluña como en Aragón como, como en otras partes del Estado. no eh, Allí, en Cataluña, son reprimiendo a, a todo un pueblo por querer votar y decidir lo suyo futuro aquí, Nos reprimen y amenazan no más por prevar de charrani. Pero que ella hizo, qué ella hizo del lo proces. durante las dos siguientes horas Prevaremos de charrarne Y de reflexionarne una miqueta Y de paso Crear ese candado comunicativo Que nos han meso lo, Los más media españoles Ahí yo contaremos con cualquier convidados que nos charlarán del otro canto de teléfono, pero aquí en el estudio tengo una vegada más, en Tierra de Barrenaos, pues a Tamara, a quien quiero saludar y, y agradecerle la suya presencia. Buenas tardes, Tamara. Buenas tardes, Tamara de Ciba. No se te olvide. Ahora... Hola, hola. Ahora sí. Parece que tenemos boico también. Nos bueno, llevo boicoteando Rajoy. Bueno, y como muchas vegadas hemos feito en este tierra de Barrenaos, lo que vamos a principiar ya contextualizando una miqueta históricamente. No voy a ir en este caso ni a Medievo, ni a la boda de Ramón y Petronila, ni a la guerra sucesión, y los decretos de conquista ni siquiera a la guerra civil española para entender lo que lle pasando estos días podemos recular tasamen una década y feral cordanza de bella cosa que pasó cuasi antes de ayer que explica eh, al tuazo, pues lo que lle lo que pasando güey. We're we'll Bueno, y principiamos en, en 2000 como decíamos, casi antes de ayer ¿no? Se, en, entre 2000 y 2003 empecé a charlar la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña por los grandes partidos que, que vivan esas envueltas ¿no? que, que recordemos que en el Estado Español encara un eh, bipartito en, en Cataluña pues llegaba eh, la presencia de CIU y, y también más la vida, pues, de Esquerra Republicana y de, y de Iniciativa per Cataluña, pero bueno, continuábamos en no, el bipartidismo. En 2003, en las elecciones CiU sale de O Poder y se forma un gobierno tripartito formado por PSS, eh, Iniciativa per Cataluña y Esquerra Republicana. En 2004 empecipian los treballos sobre ese nuevo estatuto que ya se encharraba. Zapatero gana las, las elecciones con OPSOE y en la campaña he anunciado que el estatuto que aprobase en las Cortes Catalanas se aprobaría exactamente igual en las Cortes Españolas. De vez, OPP y ese año empecipia una campaña en contra de ese estatuto. En 2006 las tensiones que, que va creado crear el texto de borrador de estatuto se solucionan con un pacto PSOE-Convergencia y Unión-Iniciativa per Cataluña cambiando las partes más polémicas de texto. Este texto cambiado se aprueba en Congreso Español con los votos en contra de PP y Esquerra Republicana en Cataluña. En la consulta que se fació en Cataluña, gana o sí al estatuto. Y de vez, lo PP presenta un recurso en lo Tribunal Constitucional contra 187 artículos de los que tenía el estatuto, que tenía del poco más de 200. En 2009 se fa la primera consulta independentista en Arens de Munt, una consulta en cara muy simbólica. En 2010, lo Tribunal Constitucional declara ilegales 14 puntos del Estatuto de Autonomía. En 2010, en ese mismo año, se fa la manifestación Som una nación, nosotros decidimos, contra la sentencia de lo Tribunal Constitucional. Las cifras más baixas charran de más de un millón de personas. En 2011, nace la Asamblea Nacional Catalana, que hoy cuenta con 80.000 socios. Y también en ese año, nace la Asociación de Municipios para la Independencia, Aunque son 787 municipios... ...de los 948 que tiene Cataluña... Ajivo. ...en 2012... ...se fa la manifestación... ...Cataluña en Estado de Europa... ...Artur Mas... De ...esa manifestación no iba... ...en cara. En esas envueltas y era probando... ...de negociar en cara un pacto fiscal... ...con Mariano Rajoy... ...en 2013... Lo Parlamento catalán aprueba la Declaración de, Sobirán, la Declaración de Soberanía y del DRETA decidir del pueblo de Cataluña por 85 votos a favor y 41 en contra. Y en 2014 se celebra el nue N. El nuevo N una consulta popular aunque participaron más de dos millones de de personas y que comentemos en Radiotopo en directo en un especial que facimos de estrella estrella que lo podés consultar pero así porque es una una jornada histórica en 2015 se fan unas elecciones con un carácter claramente plebiscitario, aunque gana Junts una coalición entre entre lo que llega la antigua convergencia y y esquerra republicana que gana pero que no le da para formar gobierno y que ha de pactar con las SCUP. que obligan a cambiar a Artur Mas tapar de a la vez eh, en cara presidente bueno eh, candidato a presidente por Carles Puigdemont que que es el actual presidente y que bueno cuento que todos sabemos que lleno y en estos dos tagues años de, de legislatura que le lo nuevo parlamento catalán lo parlamento catalán lo tribunal constitucional ha ido una per una todas las leyes que ha aprobado Cataluña sigan de lo que sigan de charren de pobreza en Chetica, de, de la ley de igualdad o de lo que sea Eh, sistemáticamente declarándolas inconstitucionales. Y bueno, pues esto ya el tubaso, un resumen muy, muy, muy, muy, muy por encima, ¿no? de, de estos tags 17 años no más de, de lo que ha estado lo, lo que es, ha venido a clamar ahora lo pro no sé si, si tienes otra cosa que comentar, Tamara. no bueno yo pues de ver estas cifras y, y estos años la verdad y que estoy que que ahora os pues, habría de de chitarse as más o meterseas más en en otro suelo no o sea de que por, por este recurso al Tribunal Constitucional o sea si si el estatuto de, Cala, de Cataluña con Con todas las enmiendas que, que había vio que ya lo rebajó mucho, se se aprobado y o Tribunal Superior no lo ha enmendado o viedado directamente. Pues de seguras que que los catalanes, las catalanas tendrían más autonomía, sí, pero de seguras que sería un proceso como más lento. O sea, esto ya, pues eso como el prohibido pisar o césped. Pues bueno, pues te vas a cagar que voy a arrasar con todos los árboles del parque. Y, y, bueno, y de impuestos de estas cifras que, que es dando, que son muy muy claras, ¿no? Un millón de manifestas en, en la manifestación de Somuna Nació de 2010. Dos millones trescientas mil personas participando en el, en el nuevo UN. 787 municipios de 940 y que se han declarado municipis por la independencia. O sea, de impuestos de esto que en Carabia había Beluns que se atrevan a decir que... Que bueno, que, que estos son cuatro gatos, ¿no? Y que no hay la mayoría, que no tienen la mayoría, y que tal y que cual, o sea, yeta yeta a mirar. Y antes de, más de bueno, esto que será un poco la, la conclusión que sacaremos de todo este programa, digo yo, pues que, bueno, si tienes dudas de, de cuántos inventantes has vivido en Cataluña, pregúntales. Es <risa> y eso oye lo que, lo que quieren ver a la fin, ¿no? Eh, si había dos dos partes de una comunidad humana que tienen diferentes... Eh, Opiniones Pues la, la forma de saber Cuál es la mayoritaria Eso, o sea, eso se, se, se lleva mostrando ahora mismo En infantil <risa> Y una pasada Bueno, mismo Este me tiene escutado Las declaraciones de Trump Que bueno Que Uy, que no que, que, que no me extraña Que sea tan amigo de Rajoy Porque esto de En España había Españoles Y muy muchos españoles Y en Cataluña había Que treballa Y fa cosas Pues, <risa> pues alto va Eso mismo lenguaje ha, ha tenido este Este señor Por decirle vaya traza Bueno, que España tiene muchos años de historia, como si en Cataluña no ent entiende más, y, y que, bueno, que, que sería una pena, y que, y que, bueno, que si lleva dudas, pues que, oye, que si, si les preguntasen, de seguras que dirían que no quieren independencia. Y que España es muy polidadito, todavía. Ah, y que, pues eso, <risa> que tiene españoles muy españoles, sí, pues eso. Pues, pues, si llegue, o sea, llegue de, de, de cala, eso. <risa> <risa> bueno, de... Pues precisamente lo que íbamos a hacer, ¿no? Y, y preguntar, y preguntar a, a la chain. Eh, íbamos a charlar con tres, cuatro personas a ver si no nos fallan los electroduendes, si va todo bien, porque yo no soy feito a los directos, como ya he puesto a comprobar. Y... Y bueno, pues eso, pues, pues hemos entregado a cuatro personas que eh, yo creo que quedarán la suya en vista muy bien, son cuatro, cuatro partes, que, que bueno, me ha gustado que, que venise más Chen y que venise con otras en vistas. Pero lo tiempo ha marcado lo que ha marcado. Y, y todos estos días y todas andamos bien aqueferados con, con muchas cosas. En las que metemos una música y damos una, un raté de música. Y damos paso a la primera clamada que plega en un momento. Y todos dices, un rato con Ebrinet, ¿vale? Bueno, y tenemos a la trocando de teléfonos y tú, Ayu, bien. A Lorien, Lorien, ¿qué tal? Buena tarde, ¿qué tal? ¿Qué tal tantas? Pues bien, viendo que, que los electroduendes no me la han chugada. Muy bien, muy bien. <risa> Bueno, Lorien, miembro de, de Podemos, eh, y bueno, pues ya sabes, cuento que toda la chin que nos ya escuitando, pues ya sabes que hice que partido junto con las confluencias y junto con eh, los cuantos otros partidos, pues ha pues vivido un cabo de semana una mica... Eh, en fin, agitado, no, por, por clamarlo de, de bella traza con esta con esta asamblea. Bueno, lo primero de tú, ¿cuál, cuál es la, la tuya o la vuestra posición eh, cuanto a a este proceso de, de, de este proceso de independencia de de Cataluña, el pueblo catalán? A nuestra posición, yo me parece que que ya ye, o sea ya ye explicada, pero desde eh, desde hace mucho tiempo. Pero yo extraño porque, o sea, hay una, una cosa que alto bajo. donde ya hace muchos años, muchas muchas décadas, y era presente en la política en la política estatal y ahora ya la primera vegada que que una alianza de 10 partidos la hace servir como como hice de asilla política que que la única posibilidad de plegar en un en un acuerdo, digamos en un proceso constituyente, aunque todos los pueblos del Estado español y sigan y sigan de acuerdo y sigan y sigan cómodos y eh, eh, con, con un referéndum vinculante en el caso catalán eh, pactado creo que sí, con, con el estado y que y que ese referéndum ubra la, la puerta a definir eh, tanto a, de, de Cataluña eh, como como en en, en en otros puestos del estado en otros en otros pueblos del estado a suya relación con, con, con el estado esa ya alto bajo la la la base de nuestra postura eh, y bueno Precisamente sí. con esa con esa intención cuento no pues fe, se convoca esta, esta asamblea eh, de 10 partidos creo que has dicho no uh -huh. eh, este este domingo pasado qué, qué propósito te esa asamblea Tenía dos propósitos y es que y ya las diferencias ¿por qué? porque creo que y, na, de diferencias entre eh, por ejemplo esquerra podemos eh, mes Eh, o, o partido nacionalista vasco, creo que sí. O sea, todos eh, tenemos diferencias eh, respecto, por ejemplo, lo que va a pasar el 1 de octubre. Eh, o sea, si a consideración que hizo Medich eh, como referéndum, como eh, ejemplo, como visibilización de movilización popular y de desobediencia civil, etcétera O sea, ya, eh, más que más matices. pero pero ya hay diferencias en la perspectiva. Pero ya eh claro que vía alto bajo eh diez o más partidos, más fuerzas políticas que representan a más de siete millones de personas que eh, si es posible o sea día de que diga, de que se, se demande la independencia a un estado federal, confederal eh, nación de naciones país de países etcétera y ya de ya eh, más de siete millones de personas que dicen que dicen que llene que llene necesario feliz referéndum y que para pa poder plegar en ese referéndum calque o gobierno de Rajoy y que y sea cómo decir y sea una de, de las cloacas del Estado no que que, que se dice en castellano eh, aturen a suya a suya espíritu represiva para que lo, lo, lo pueblo catalán se pueda expresar con claridad Y que, bueno, después de, de esa jornada, cuento que este es eh, Tolomá y ¿no? si no tengo mal entendido, ¿qué conclusiones se, se sacaron de, de Ahora, es, eh, pues, eh, más que más, o sea, eh, más que un debate, la o sea, exposición, las diferentes posturas, se plegó en, en un manifiesto de conjunta que, que Alto Vaso se centra en esos dos puntos, a necesidad de un referéndum pactado y a necesidad de que Eh, para garantizar eh, una, una situación democrática que el, el estado o gobierno de Rajoy ature a suya su espiral represiva y hizo y se manifiesto eh, ahora se, se puede señalar en eh, todas las lenguas del estado creo que sí también aragoneses bien o sea, como ahí ahora no, no me remero de de página web eh, bueno mmm, bueno cuento que será de fácil buscar ¿no? en Google y sí, ahora eh, no sé qué de Zaragoza <risa> Pero sí, y se, una, una iniciativa, y yo me pienso que Alto Bascio había ahora unas 12.000 señaduras y eh, como se ah, ya, ya la tengo, eh, ya, ya, ya la, os la digo ascate, ascata, escape, asca, declaración de Zaragoza punto org de acuerdo. Vale. Y así se puede señar esta iniciativa, que no y eso solo que de Podemos, y, y de todos los partidos que llenan, eh, fuera de, de Esquerra, que, que decidió no no señarla. pero que eh, a RAN individual eh, cual, cual cualquier persona pues señala. Mm. Eh, ¿Qué parece ahora? ¿Cuál es la folla de, de ruta a conseguir esos objetivos que, que marcabas en, en esta asamblea y en, ese, en esa declaración de Zaragoza? Pues, eh, o primero... y yeah, eh, aturar, o sea meter cuerpos, ¿no? meter cuerpos y meter movilización y responsabilidad y y sentido de, de, de proyecto, ¿no? de proyecto de, de, de país pa', pa aturar, per tal de aturar a a como decir, a represión contra el el lo primero de octubre, contra la, contra el referéndum del primero de octubre. Y se oye lo primero, eh Carlos a contra demostrar que que existe una una mayoría y cada cada día cada día hay más yemas Chen alto bajo en encuestas cerrando un 40, 45% en todo el estado de Chen que refirma a posibilidad de un referéndum pactado en Cataluña y plegan di que o 80%, eh o sea, pues bien, contremos demostrar que existe una mayoría social, una o una una gran parte de la sociedad que hay dispuesta a hacer ese referéndum y que para parece hizo pase con garantías y es necesario que, que cosa que el gobierno de Rajoy ature a suya presencia a suyo o suyo desemolir policial en, en Cataluña o sea y se oye o primer o primer rango y pues, y pues es necesario y se y se seguirán en las instituciones y también en la carrera y también o sea dialogando con todos los partidos que, que ahora no han puesto no han o, o no han querido eh empentar eh, ese proceso ese proceso en Cataluña Que, siga, que, que tenga un mirallo en todos los estados. ¿Creéis que es posible un referéndum pactado? Ya no digo lo chicamen a corto plazo, yo creo que todos seremos de acuerdo ¿no? en, en mm. que es imposible porque el gobierno mm. de Rajoy en encastillado de todo ¿no? y bunkerizado, pero ¿creéis que en un medio plazo... ¿podría estar eh, posible eh, un, un referéndum pactado en, en Cataluña o en otras partes del de, de Estado? Mira, y eso, si, si se fa caso solo que las declaraciones de los líderes políticos, las eh, declaraciones en los medios de comunicación y tal, eh, la sensación que, que queda, y que y eso ya es no, que, que, ya, que no es posible, que o Partido Socialista nunca, nunca se, va, se va a sumar a esa posibilidad, Y yo yo lo que parise cuando, cuando sientes esas declaraciones oficiales. Lo Mani parise, menos, lo parise. ¿Qué? ¿Eh? Que lo parise. Sí, pero no, lo parise. No, no te he comentado que yo he de también en el estudio. Buenas tardes, Lorien. Man menos... ¿Qué tal plantas amara Bien, bien. Man menos, si, si charras con, con los sectores de... O sea, con muy tachén de desarrollos de del Partido Socialista, o sectores de, de inteligencia no que, que, que quedan, etc., Eh, y hay, que, que, cada y más claro que había una gran parte de, de Achen que, que ha refirmado históricamente a Partido Socialista, que no son los Felipe González, que no son los Bonos, que no son los eh, Rodríguez Ibarra, que, eh, o sea, que, que fan presión para que, para que esta posición cambie. Porque eso ya un estado de ánimo que ya no es solo que os partidos nacionalistas, los votantes nacionalistas o independentistas y los eh, partidos de como decir la, la cucha estatal, estoy de eh, la cucha tradicional, digamos, no. Estoy un fenómeno mucho más amplio que no pasa a identificación tradicional y que cada día tiene más más refirmes. ¿Cómo se cómo se consigue hacer que esto eh, se transforme en un gobierno? en España que siga capaz de, de charlar con con con la Generalitat y plegar en ese en ese referéndum y, o sea fuera de los resultados del primero de octubre pero eh, de plegar o sea un gobierno en España que siga capaz de, de charlar con con la generalidad catalana para plegar para plegar en ese proceso de, de diálogo y en y a la fin en ese referéndum pactado, y se llegue o gran reto de, en, en, en la, la vista de los, los próximos meses no Tomara, tomara. Yo, yo que, no sé, yo, yo que yo soy en, en general con esto, yo, yo tampoco tengo la, la varita más chica ni sé cómo se fa esto, pero sí que tengo claro que esto ha de estar un, un proceso que ha de salir de, de pueblo catalán y ha de gestionarlo o, o pueblo catalán. Eh, Ante más, y que, pues, sí, pillando un poco el discurso que decía Valorien, ¿no? también yo... Cal también está muy didácticos con, con la Chen O sea, la Chen la, Pues nos cuesta un poco O les cuesta un poco diferenciar eh, entre autodeterminación e independencia O sea, preguntarle a la Chen qué quiere No quiere decir que quiera la independencia Puede estar que no sea así no. Eso soy un discurso que se ha estado Confundiendo en, en Bueno, se ha estado confundiendo adredes en todos los medios de comunicación Y estoy por pues, si que todo eso no, nos fa un Flaco favor Pero bueno, en cuanto que me estoy yendo por Stamas. Eh, no tengo yo claro, claro, yo entiendo que el pueblo catalán a estos límites a los que ha plegado, o sea, no le valen las las follas de, de ruta a muy largo plazo. O sea, yo creo que ya hemos no, pero... plegado en un punto de no retorno. No sé, no digo que no sea una buena idea y eh, que tampoco no sé cómo fue lo mejor, pero pero eso, o sea, no no sé si si al límite al que ha plegado el El Estado español, si si es posible, demandarles ahora a los catalanes y a las catalanas, paciencia, ta ta hacer cambiar, pues, esas mentalidades de dos partidos españoles. No, yo, o sea, yo, aquí aquí lo tengo pro claro, o sea, los catalanes son los dueños, los dueños del suyo futuro, de impuesto 2 de octubre va. con un un proceso constituyen en ese sentido de la creación de instituciones catalanas que no que no sigan como decir dependientes de, de las instituciones españolas y ya es claro o sea eh, pase lo que pase y en último remate o sea la cuestión y o sea si si la resta del estado si o, o lo estado como como como institución quiere un proceso de, de, de ruptura con Cataluña eh, traumático y, y doloroso o si quiere una eh, bella me mena de entendimiento, ¿no? Uh -huh. O sea, y se oye la cuestión, los catalans no han de, de, de esperar a Guaire, o sea, es decir, o sea, ellos continuarán porque y oye una cosa que ya, eh, ya independiendo de, de, de, de lo que diga eh, Podemos o de lo que diga el Partido Nacionalista Vasco o PSOE o Partido Popular, ellos van a continuar en, en tabán. Y se oye claro. Pero también es verdad que, o sea, que, que lo que hemos de ¿cómo decir? De, de ponderar en arrestado estoy y también en Cataluña porque eso tiene consecuencias no solo que ta que ta los restos del Estado sino también ta él por ejemplo en un proceso de ruptura total qué pasaría por ejemplo con fondos de la seguridad social o por ejemplo qué pasaría con las concesiones de ciudadanía y el reconocimiento mutuo etcétera en un proceso de ruptura total y eso y es mucho más embolicado y es mucho más difícil de De, de trobar soluciones buenas para pa, los pa ciudadanos a la fin ¿no? o sea, a la fin eh, in, o sea, siga como siga o proceso catalán lo, eh, a mejor idea, llegue y haya un entendimiento entre eh, si plega la independencia si plega en otra manera de, de solución o mejor llegue y haya un entendimiento entre entre el Estado español y Cataluña, porque eso no solamente va a ayudar a los catalanes, sino que al arresto de los pueblos de del Estado español, nos va a adullar a eh haceros nuestros, os nuestros, os, os nuestros procesos en aclaude las necesidades que, que nosotros también tenemos. Eh, bueno, concretamente eh, hemos comentado antes una mica de pasada este, este acto, eh, la parte interior, en el exterior pues tenéramos lo que todas eh, hemos visto ¿no? en, en las redes sociales, en los medios de comunicación, no sé si te, te, te, te, te tocó adentro o, o, o, o lleras de fuera o tal. Pues yo, yo era con Ocrio y Estie, digas once y media. ya que ya ya marchamos a casa y cuando y cuando marchábamos eh, o sea nos crucemos con con toda la gente que plegaba ¿no? o sea eh, con, las, con los con señales españoles con guaires muy poques muy muy poques eh, señales aragoneses que, que decían no estoy con con con los señales españoles y los señales aragones. no o sea señales solo que español eh, cuasi cuasi y para pues, yo es una una experiencia mmm, o sea no no sé cómo Encara no sé cómo, cómo clamarla, ¿no? Pero es una experiencia. Y, y lo que me llevas... O sea, tú y que me llevas muy, muy chen que, que venían de, pues, de los vicos como Montecanal, como Centro, que, y esos vicos, aunque no se ha sufrido Guayre, la crisis, ¿no? Y que han, a Zaguera, a vegada que, que se hacía una manifestación, pues se debió estar contra el aborto o alguna de estas que se van contra Zapatero, ¿no? O sea, que, que, que a crisis ellos no, no, no, no, no la han sufrido. No. ¿Eh? O, o contra Cataluña también sí eh, ta, también contra Cataluña es, es, esos cuatro millones que, que A, a, a iniciativa, la iniciativa popular de, de Rajoy que lle que al origen de los de, de, problemas de dos, dos conflictos de güe no pues esos cuatro, cuatro millones que no han feito eh, garra reivindicación social que no que no estén interpelados por as, por asuntos generales por 15 m etcétera son ahora eh, Que qui, qui surte a la a la carrera para o sea o sea hacernos eh, en definitiva o sea para hacernos un, interpretarnos unos suyos señales y y, y y lo único que quería que quería dejar de hacer de hacer reivindicaciones y preservar el suyo estilo de vida y y, y os o sea a la fin yo puedo pero también pretenden o sea se sienten amenazados y yo eso lo entiendo e eso yo alto bayo lo que ha pasado con, con buena parte de De los votantes de Brexit o de Trump, ¿no? Es que esto alto, bajo, a misma, o mismo magma social. Se sienten amenazados por, por o cambio, por los cambios políticos y sociales que, que vienen de, de, de esas siete, oito añadas Y esto a su oportunidad de decir, aquí se ¿no? Pero, pero, y una, una posición social y política pro y que me pienso que, que, que nos, en los próximos años, o sea, fuera de, o sea, de hacer de de ser ruido y, y, y crear una, una mica de preocupación por, por aspirar, digamos, de conflicto, no, no tiene rato futuro que, que a la fin es para y, y bueno, Asinas, te voy a demandar una miqueta que faigas de, de futuro logo a muy corto plazo. ¿Qué hmm. creyes que pasará el 1 de octubre y, sobre todo, o dos? El 1 de octubre, o sea, había dos posibilidades. O sea, sabemos lo que se, eh, o fiscal eh, ha demandado que a osmosos que faigan que llegue a presentaros los colegios, ¿no? Y que no se y que no se se faiga la votación. Tenemos una cosa que no sabemos, que es lo que o fiscal va a demandar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. E hizo es lo que lo que me preocupa, o sea, en cualquier caso mmm, o estado ha decidido también de la misma traza que que el gobierno catalán ha decidido continuar en tram, eh sin mirarse muy todas las consecuencias o hijo paraise. Eh lo he estado también. Y y había posibilidad de que, bueno, no sé, o sea, había posibilidad de que de que viera llegar un un desenlace o trágico o heroico, en el sentido de De, de trobar a resistencia y a creatividad de un pueblo que, que, que falla a servir cerca suya capacidad de desobediencia va a abrir, va abrir una un amical escenario que fue que, muy muy muy interesante en la colisión y o dos o dos yo me pienso que, que va a emperar a, a cambiar muchas cosas a RAN estatal, o sea yo me pienso que, que lo que pase el uno eh, si tan, tanto si llegue bueno como si llegue malo lo que pase el uno va a determinar que las posiciones en, en el escenario estatal han de cambiar. O gobierno, eh, o sea, puede estar que se, se bunkericen cara más, pero ese camino puede tener unos unos meses, pero no puede estar un camino que siga un año o dos años, porque ahí está espiral de, de represión, o sea, lo único que que nos lleva ya a liquidación de, de, de, de, de, de hasta ver los restos de democracia que quedan en este Estado. O sea, es que yo soy optimista. Yo soy optimista, yo me pienso que esto no va a pasar y que lo que va a pasar es que íbamos a probar alternativas, tanto a Cataluña como en el Estado, como en Aragón, para hacer un camino diferente del que, del que son marcando una parte del gobierno catalán y más que más eh, lo Estado y el gobierno, el gobierno de Rajoy. Pues mira, ya no soy tan optimista, Loria. <risa> Siempre soy un poco siempre negativa siempre negativa, es verdad. Eh, yo sí sí que de verdad que, que tal yo estoy allí en un tren que ya que ya no, no puede ir ta, ta de zaga, puede, puede aturar un poco, puede frenar, pero este este proceso ya si es que ya, digo como he dicho antes, si es que digo de independencia, sino este proceso de, de decisión de lo catalán ya ya no, ya no va a aturar y lo que me temo yo que se va a trobar con pues eso, con un con un gobierno español y más que más con una con una re radicalización de los españoles más españoles y muy españoles eh, muy fura. o sea, yo lo que sevillendo y lo que os pasó en que lamentable lo que os pasó este cabo de semana, y como como velunas de nosotras o o plan hidrológico nacional, no salvando mucho las distancias que esté como una como una espita ta, a precipiar a pues a, a parar a parar cuenta de las cosas que pasaban alrededor y a, y a militar en movimientos o sea, así es que espero que sea equivocada pero yo creo que que primero con este gobierno pro que no se puede hacer cosa en Sánchez tampoco no conflicto Guaire, y y bueno y que a la fin que va va a haber como un caldo chungo en la sociedad española que que no nos va a hacer pues agarra eh, bien a, a de ninguna de todas trazas también espero que Istachen, pues eso que no tiene una tradición de movilización y todo eso, que ahora siga sí, apoyando como la aspirina, pero que en vez de ellas ninguno se acuerde de esto o que se cansen, cosa que el pueblo catalán con la que le van en, en la esquina, pues y la, y todas las añades que le van de reivindicaciones de estos y otros dritos, pues que si no son unos, serán otros los que continuarán con la, con la reivindicación. Pero que ocho que va a estar fuerte, pues, pues buf un poco de medrana sí que me fa, no sé si, sí si que lo charlábamos antes fuera de no, de micrófonos, es que creo que que este, que este 1 de octubre muy change charlando, por eso de que viéramos los tanques en la carrera y una traza de charrar ¿no? pero bueno como que puede estar una movida pues pues eso como como pero difícil en, en las carreras y a la fin yo creo que Ferán pues lo mismo que ha feito las Ku con el mango Mango, oye, o Mambo, o Mambo. mambo. mambo. <risa> con el Mambo, o, o lo que facieron o diría que que detuvieron, y que detuvieron y que y que entraron en la sede de las Cub y se diría que no sé qué diría pero bueno, que lo que facieron ellos. El preboron que que pre, no de entralle, eh, Pues bailar, ¿no? O sea, bailar y sonreír. O sea, o pueblo catalán, que ahora con toda la que le, le llega yendo a Mostrao, Que pueden mucho más que eso. Yo la imagen de, de Ana Gabriel saliendo de, de la charrada que le vio Doron, sonriendo y con. Pues eso, o sea, esa, esa imagen esa y esa actitud que más les flore. Y porque lo que quiere decir es que si somos felices y está ya la nuestra revolución, y si somos felices y la nuestra revolución, vamos a durar en esto, pues, mucho, mucho tiempo. Cosa que él lo dudo mucho. Pues, ¿veis que, que había motivos para pa estar optimistas? Sí, pero de bailando verdad, has, siempre has, bailando al principio con pesimista y ouch así <risa> <risa> ah, si no soy soy de plus, o sea, fluctuó, lo, fluctuó. Lo optimismo lo, lo optimismo y una, y una y una obligación revolucionaria en este momento o sea y es verdad me dices? O sea, no pero es verdad mira ya ya no te no tos furto más, más más tiempo pero porque eh, no viene más <risa> no por eso no pero pero pero pero es verdad que que o sea que a mayor parte de los movimientos fuera de Cataluña hemos plegado eh los movimientos partidos hemos plegado pro procan saus a este momento estoy después de siete uito uito añadas de movilización casi constante eh los procan saus está gente fresca pero eso no no quiere decir que que no potencia que hemos demostrado muchas vegadas en en esta red uito 10 años Eh, y en cara y en ti ahí eh, soy o sea no cal, no cal que, que una purna que lo torne flame no pues, y y soy yo y ye, es no, y eso no se puede cambiar o sea yo me pienso que cala estar optimista bueno pues Lorien, muchísimas gracias de verdad por por habernos dado este, este tiempo estas opinions, y estas opiniones y bueno pues a ver, si es que al optimismo triunfe no y, y salgamos todos lista pues pues para mejor ¿no? esperemos Esperemos. <risa> muchas más gracias, Lorien. Pues, muchas gracias. Muchas gracias y que, que vaya bueno. Muchas gracias por venir. Has dicho, Lorien. Chao. Bueno, pues dejamos un rato de música y tornamos a escape. La tendrás a cosas sencilles hamla terra en tres días seguiré hamles naranjas en estrenes hamles canciones de vida hamles de ahí seguiré hamla luzio que desbordas hamles parábolas vives a mis Seguirem Con todo lo que construirás Con bellas banderas De un país clandestino Seguirem Sonríe, y, no y has estado leyendo durante años la razón, la ABC, el mundo, el país. Has visto las televisiones españolas, has escuchado las ofertas de las radios. Mes más visto los aquelares de Inter Economía y 13TV. Talmente han convencido, talmente has creído lo relato y el relato oficial, una visión do conflicto, una en vista, una. Y un relato con altavoces muy potentes. Son altavoces que no dejan sentir otras voces. Voces que han estado silenciadas de tuyo espacio público una y otra vegada. Cada día duran siete largos años de firme cansera. Muitos de vosotros no ed nos he feito de menos o faltado. Hemos estado los malos do relato. Mi evadilla es que país se que, que las ciudades catalanas eran plenas de barricadas, cuando en realidad existía una tranquilidad total. Se nos ha feito de menos. Se nos ha invadido cada uno de los aspectos de la sociedad catalana, ta a humillarlos y te convertirlos en poco menos que basuera. se ha la historia, se ha mentido hemos estado los recursos electorales favoritos dos fascistas de siempre, y a pillor das cuchas que podía tener este país lo vuestro país, porque ya yo ya no considero España como lo mío país vergüeña con todos los suyos encantos, que entienden, con todas las suyas buenas chens, que entienden, y con todas las suyas conquistas sociales, que pro que ya no lo siento como lo mío país ni we, ni nunca, prou Tos han secuestrado España. Tos han secuestrado mismos los suyos símbolos. Y ahora ya hay en la historia cualcosa que podía estar y no estío. Tos han furtado España de banda cara vuestra. Han feito dos tres poderes más lo cuarto que ya la prensa, uno no más. Han feito una guarda de caixa pública como han puesto. Se Han meso locherse en los buenos. Han feito la bombada choyas suyas como los nuevos ricos. Han chupío de gomina y tos han furtado lo país. Me fa vergüenza España, no huye lo mío país. No ten más proyecto el autoritarismo y la represión. ESO no hay un proyecto de país sostenible, no hay un país inclusivo. No acepta la diversidad ni la suya complexidad. Y a toda unidad no había que una idea, someter a todos a la suya en vista monolítica de la realidad. Arrajoyan los suyos lacayos, los catalanes les importamos igual. En cara resuena en la mente muchos la frase me fango y los cataláns porque fan cosas. Por favor, no nos quieres ascuitar. Nunca no charla carrera. No menciona las millonarias movilizaciones pacíficas. Un año sin atro. Rajoy, dos charrabusatros. A los dos, relato oficial. Rajoy y un monologuista penible. Con lo mismo texto y lo mismo público cada día. La constitución que nos hemos dado. La ley, el estado de derecho, los españoles. ¿Creíais que nos importa ya cosa ese discurso bueno. Nos mueve la dignidad, lo querer estar. Nos mueve la baruca de poder decidir. Nos mueve la democracia. Somos la carrera. De ningún tosadito que esto va a da dar talto. De un no tosadito que esto transversal. Y de ningún tosadito que esto empecipió. Cuando quitos charra de leyes y los lacayos suyos decidieron que el estatut que votó lo parlament, que votemos los catalans y que votó el congreso y los e eva de retallarse. Porque sí, porque se va de negar que somos una nación, que nos sentimos una nación, o que queremos estar mejor tratados económicamente. Tenemos a cargos inhabilitados leyes de nuestro partido, parlamento, suspendidas por lo Tribunal Constitucional, registros, detenciones y una burda prebatina de humillarnos, de sometenos y que de que aquí hemos plegado, quedaztos la vuestra España, gestionadla como querad. Decidid qué modelo social, político y económico quered, pero deshaznos tranquilos de una vegada, de bella manera ya no hemos marchado. Y lo vuestro presidente sabe, y edito consciente, de que ante su dimpues habréis perdido Cataluña pacutio. Y sabe que él será lo presidente y la suya foto aparecerá en los libros de historia. No podemos querer a España por collons. Y no hoy amor. No tiene ni brenca ni mella que vivir con el amor. Rajoy nos exige que revelemos. No entendió cosa. Querebanos votar. Queremos votar. Los dos sí y los dos no. Y era democracia. Y era dignidad. Para nos, para... Bueno, este texto se publicó al otro día de, de la operación represiva que tenía que se fació en Cataluña en lo blog Societat eh, Anónima, que podés leer, que hay un blog que que en en castellano, para la chen que no que te os cueste una miqueta entenderlo catalán y, y que por un regular pues responde a todas las faltadas y a y a todas las barbaridades que se gozan de decir sobre todo en las redes sociales, pero bueno, también en los, en los medios de comunicación públicos. Así no es que tú lo recomiendo mucho. Sociedad Anónima. Bueno, y continuamos con un otro convidado. En este caso, Daniel. Buen día, Daniel. Buen día, Daniel. Uy, hemos perdido a Daniel. Oh, oh. <risa> Hola. Hola Daniel, sí, vale, sí. ahora, ahora sé que me sientes, ¿no? Ah, vale, me irá perdido en, en, en otra galaxia. <risa> Hola Dani, claro. ah, no. Los electrovendas, ya te os digo que no soy feito a, a lo directo. No sé si has escuchado lo texto que, que irá leyendo o no. No me mal, no mica mal. Una mica mal sí. <risa> vale, oh. vale, pero bueno. Bueno, eh, Daniel, tú es de de Puyallón, en parte un partido independentista aragonés. Sí. Y, y bueno, pues te, te principiamos con la, con la misma pregunta que le feo a Lorien. ¿Cuál es la, la vuestra posición cuanto a este proceso de independencia de lo pueblo catalán? Este se puede principiar con un lema, ¿no? Independencia o un, un muerte. <risa> bueno, la postura clásica y la defensa ¿no? de, de derecho a de autodeterminación. Eh, este derecho puede plegar de muchas trazas o herramientas y, bueno, pues es catalán, as les you. un camino que a plega, ¿no? Dende Puyalón tenemos claro, pues que la solidaridad entre los pueblos oprimidos una base, ¿no? Dende a Izquierda y en Isasemos, hacemos, ¿no? Igual que luchamos por por quitarnos a españolización tan masificada que había en Aragón, pues bueno, eh, y he de dar que que, que reafirmamos y probamos de de acompañar pues a a este proceso que es transversal y que bueno que, que de una trazada está pues bueno a un a un muy muy interesante no por, por resumirlo el este este domingo se fació un un acto en la, la, la vuestra sede en, en el gancho ahora no me acuerdo cómo se cómo se clama la plaza esta Eh, San, Pablo. San, Pablo, San Pablo, gracias. Oye, un lapsus lo tiene cualquiera, ¿no? Barrio, eh, barrio de San Pablo, Carrera de San Pablo, ¿no? Sí. Ah, yo lo gancho, yo que como no... O lo gancho, ah, que es un hombre popular, ¿no? Claro, claro. <risa> <risa> bueno, pues pues en este acto, que, bueno, que lle, cuéntanos una miqueta, que lo que faciez? ¿Por qué? Sí. ¿Y, y qué propósito tenía ¿Y qué respuesta te, tenía de la Chen? Sí, bueno, las dos se centraba en esta campaña de refirme a o proceso proceso independentista catalán. Bueno, lo pasíamos de consulta con con Purna y la cuestión y era y era muy simple, Que la que la Chen pudiese votar, ¿no? Una urna, una votación simbólica que en primera y era y era enfilada a ta catalán ser residente en Aragón o que pasas en Peri en ese domingo. ...o aragoneses, censaus, eh, ¿no?, con esta palabra la palabra el ascenso que hay un poco relativa en, en, en Cataluña... ...y que también, pues, puedes votar. Luego la cosa, pues, con la gente que va a votar y, bueno, pues, que le va con, con todo el tema de la represión... ...y la persecución de, de, de las urnas, eh, plegó a estar una fiesta, bueno, demo, una fiesta de la democracia. Todos que le van a votar y, y el objetivo era ese visualizar en Aragón y, y esa apuesta, ¿no? El, la apuesta de las urnas previa a Independencia sí uno eso, claro... y el y el debate, y el debate que vi ahora y, y bueno eso como, como respondió la Chen se se y acercó Wire Chen se se acercó un Wire catalán su llena más pues chen de de por aquí sí bueno y estoy solo de Maitins eh, por lo que me han contado de Maitins y sí que se pasó del catalán eh, y bueno pues eh, se van enterado y la verdad que con botaron con orgullo y bueno pues eh, Pues la verdad que bien, ¿no? Porque, porque llegué mostrar mostrar un poco, eh, pues bueno, que, que somos, somos reafirmándolas y que, que una trazada de atrás, pues la cuestión es y, y muy simple, ¿no? Tener unas para votar y para opinar y que siga vinculando o no, pero que, que la Chen, que la Chen pueda, pueda votar. Sí, bueno, me pienso a la piñera simbólico, tampoco sin censo, ni ni cosa ni cosa parellana, pero bueno, eh, la verdad que llegué bien, el, el acto salió digno. Eh, hemos comentado antes la bueno y se charla muy todos estos días sobre la posibilidad de de un referéndum pactado entre entre las pactado. autoridades catalanas y las y las españolas no eh, creyes que ya que ye viable ya no pues decíamos eh, antes con lo bien que charlábamos eh, a corto plazo pues ya entendemos todos que, que de aquí a lo domingo no somos a, a, a miércoles pues ya ya imposible Pero, pero a un medio plazo crees que es posible me pienso que no yo ya hace años que no, no creo en españa como estado y eh, un estado fallido y no me pienso que ye, ye imposible que siga pactado eh. y una cuestión de soberanía casi el otro día a los a los alumnos de segundo de bachillerato les, claro, les decía ahí estoy un poco con los ilustrados con Rousseau, no la cuestión de la soberanía y la, la voluntad del pueblo para construir un poder político El problema es que la soberanía tal y como la entienden los estados nación, pues claro, se aferran a lo jurídico institucional que, que, que en el Estado español con la Constitución del 78 no da vías a, a una ruptura de una parte del Estado y claro, la cuestión de la soberanía llega cuando un pueblo nación eh, se opone a un gobierno que, que viene impuesto por otro por otro pueblo, con lo cual el choque es evidente. referéndum pactado, pues claro, en otra correlación de fuerzas, sí, pero en la cuestión es que se pide un referéndum pactado y eso pasa por una reforma de la Constitución con dos tercios tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado y bueno, pues el bipartidismo y es feble, más feble que nunca, pero eh, bloquea y bloqueará. Envía fuerzas que, que apuestan periso y yo me alegro porque eso antes no pasaba, fuerzas estatales no, como Podemos y los comunes pero... yo me pienso que, que por lo menos, eh, o pro, bueno, o problema o conflicto catalán se tiene que resolver por una vía unilateral y de fuerza de, de, de Cataluña como sujeto político. Ya que nos olvidamos mucho de, de lo que han estado estos procesos de, de independencia históricos, aunque España también era protagonista, o sea... No sé, eh, cuán cubano, creo yo que votasen en Madrid, si, si, si Cuba se... Hombre, qué voy a decir, <ríe> sé que no hay conti imparable pero vamos a villar, o sea, desde cuán, eh, pues esto, estos procesos, o sea, no sé, de acuerdo de raso con tú, eh, Dani, que, que esto, si, si ha de salir del de pueblo catalán y más creo que lo son sí. bien, pacíficamente, Sí. y que si si es que ha trazas le le desdisanfe felo, pues a yo me darán a me fa o sea no sé no sé ya qué más se puede hacer te probar de hacer las cosas bien y y eso de, de traza mesmo no violenta no no sé o sea fa, un, fa una señal nos sé si, nos sé si hemos dado con un cántico en los dientes porque porque el país vasco este está sefendo lo mismo que ella defiendo ahora mismo Cataluña Sí, sí, es verdad. anti más cal, cal afirmar lo que dice Tamara, ¿no? Que, que hay un proceso pacífico, cívico y que tiene que ver con años de con años de construcción de lo que lleva un movimiento identitario en base a bueno, identitario y social en base en base a unos postulados que los amanaban a la soberanía. Eh, y hay una cuestión de, claro, pues en día de tiempo. Yo me pienso que que claro que pues, sí, Cataluña se independizará, pero estoy ya el primer ensayo. El primer ensayo serio no sé, lo que pasará el 2, el 2 de octubre o 3 de octubre, pero ye, ye, el ensayo previo para, para que siga un nuevo estado, ¿no? No sé, eh, había muchos ejemplos, ¿no?, también de referendos pactados, pues bueno, tenemos el caso de Quebec, los dos casos que hicieron dos votaciones, eh, Escocia, ¿no?, que quizá hay un poco pues, el ejemplo más claro y más cercano no tiempo, Pero, oye, que en españa la cosa no da paraíso no, no, la, no había... la reacción ¿no? de este uh -huh. madreita de lo que ya, de lo que clamamos el cuña bueno el franquismo sociológico que se ha convertido en cuñadismo sociológico y, y, y así. nas. no, tallo, tallo no había no había otra traza y eso y se ha probado de, de de la traza del estatut que ya era la sola vía que disaba la constitución si lle si a eso podemos decirle o podemos clamarle Eh, ...autodeterminación y si, si es que ya les disoron asinas, ...pues ya que se pueda esperar de España, ¿no? Sí, sí, sí, pues que... ...y, y una cuestión de que encima se da vueltas... ...porque ¿qué podría decidir en realidad? y un eufemismo a tacharar de autodeterminación... ...cuando ya una parola que ya era un poco pervertida... pervertida ...en los debates mediáticos en esta española ...porque se asociaba muy a Euskal ...y a un nacionalismo eh, diferente, ¿no? y claro pues ya se claro los catalanes construyeron un imaginario que ya era el derecho a decidir que claro que ya, pues, pues las personas o los colectivos tenemos derecho a decidir nuestro futuro en cualquier ámbito de nuestra vida y en este caso pues ya evidente que, que esto tiene que pasar eh, más tarde o más pronto pero pasará hizo hizo y es seguro sí, sí qué locura eh el derecho a de decidir Ahora no <risa> más a plegar claro, claro, cómo van a decidir No eh, si es que no hay país y el problema, el problema hay un nacionalismo español que que se ha construido con otras con unas bases que no tienen nada que ver con las de otros estados y aquí es muy racionario, muy conservador y que no ha no, no sabido gestionar la diversidad cultural y política de de los pueblos del Estado, ¿no? Porque cuando datos charran de las vías federales, pero quién, quién charra de federalismo? Eso es un cuento chino. El federalismo es un cuento chino. Tú vas a la calle a preguntar a Lachen que lleve un Estado federal o que lleve federalismo, claro, no. y un discurso vacío y que aquí ya, pues bueno, o se ha plegado tarde o, o no se puede dar, claro. claro. Hay que charlar de política y hay mala educación y pues Lachen no sabe ni lo que lleve o, o federalismo, ¿no? Que, en fin, ¿no? eso daría, daría ta, ta otra reflexión. Eh, una una de las cosas, charrabas ahora de cuñadismo, yo, chusto, pues güey, tornabas entre la radio. Estos días me la música, no el reballo porque ya era farto ya, pero bueno. Pero güey, tornabas entre la radio, ¿no? Y una de las cosas que se acusaba a. a, a la Radio Española, quieres decir. Sí. Sí, sí, bueno, sí, también he sentido Radio Catalana, que y además de mejor, de, de, de, de, se escucha de, de buen implaz, uno un, un, de tan malo. Una, una de las cosas que, que han repetido, terne que terne, y este maetino, pues charraba, la, la en una mica más pues de, de izquierdas igual, pues charraba, acusaba o acumulaba al, al gobierno catalano, a los líderes, a lo menos más visibles de, del proceso de ISO de, de burgueses y de hacer y de una cosa de, de alto tabajo y tal sí. y una organización de base de cuchas eh, en fin, ¿cómo responderías tú a la chenquefa y esta, esta acusación si creíais que lleva verdad? si en fin, pues como decían los, los de propaganda, la independencia es un fastidio, si no es de clase ¿no? y y toda, sí. toda esta relación Entre independentismo y, y, y clases. Sí, responde yo. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues claro, eh, la mayoría de los procesos de independencia en las sagradas décadas han producido con un, con una lucha transversal entre clases. No puedes, si nos echarramos ya de revoluciones a otro signo. No. Uh, bueno en Cuba la liberación estiocolonial, colonial no ante primero ante ante ante el imperialismo español y luego el imperialismo yanqui que venía pues, eh, pues controlando la isla uh, aquí claro el, el el catalanismo político en primera era un, tenía una estructura sobre todo en Cataluña sí que tenía una burguesía una pequeña burguesía que, que de un atrasado de atrás construyó un discurso en primera regionalista, luego nacionalista y luego ya soberanista e independentista, pero siempre desde acucha había partidos que, que, que, que, que aprestaban a las cosas de atrasada, ¿no? Eh, bueno, y era una cuestión de tiempo que, que se achuntasen y, y, y, claro, un país, un país normal y corriente, ¿no? Pues tiene. Tiene diferentes estratos socioeconómicos... Y, y, si quieren ir, ...y si quieren ir de la mano... ...pues lo que ya el proceso... ...el proceso de desconexión con... ...en este caso con España... ...tiene que estar... ...tiene que estar eh, asinas, ¿no? Bueno, no sé... ...ahora se van a cumplir 100 años... ...de, de la revolución... ...de la revolución rusa... ...no, estamos no, en otro contexto... Vaya, vaya coincidencia... Claro, ...por, por procesos revolucionarios había muchos... ...pero ahora tal y como los sorprendo en Cataluña... de dar que tienen que contar con la burguesía con las, bueno, la clase media no que podemos charlar de lo que es la clase media pero bueno que sobre todo las clases populares si, si, si miras las encuestas que se han publicado eh, las clases populares eh, obreras o más baixas son las que las que más apoyan eh, el, el referéndum y también las que más apoyan el, el bueno el, la independencia no y es curioso porque encima la reproducción política que tienen estas clases no se corresponde con con, con no sentir que tienen no porque bueno han votado históricamente a OPSC, ahora votan en como pueden y son, vamos, son partidos que no son apostando por esa vía y es una una paradoja que que, que, que tendrán que, que apañar bueno te va a demandar ya para pa rematar una miqueta eh, una una predicción de vas a hacer de, de futuro logo Eh, ¿Qué creyes que va a pasar este 1 de octubre y, sobre todo, que va a pasar el 2 de octubre? Pues no tengo ni idea, la verdad. Que... Y él ha preguntado un millón, ¿no? Una cosa de lo que me equivocaría que pasase, no lo sé, no lo sé. Tal y como oye la situación, pues se puede suspender la autonomía catalana. Y yo pienso que tienen el plan y se aplicar el, el artículo 155 y PRO. engarcholar a Puigdemont pus demonios al resto de conseillers y militarizar como han feito en otras épocas en otras épocas lo que lle Cataluña. Bueno, como no se en la que falló la declaración unilateral, pero no sé. Soy no no no lle que siga negativo porque ya ha vencido el independentismo y yo me pienso que estoy en un ensayo tal la está la liberación que vendrá después por parte de Cataluña pero no soy no soy optimista porque claro, el estado a la fin tiene que tiene que montar bueno y montando to, todo suyo aparato represor para para evitar eso ¿no? no sé si te queda bella pregunta Tamara no yo todo lo que ha dicho Dani soy de da acuerdo <risa> pues no sé Dani si tienes bella coseta más que decir No, bueno, pues esperamos esperamos que siga, bueno, sí, un poco eh, hacer un, un poder por la solidaridad, ¿no?, Cal, sobre todo aquí en Aragón, con tanto anti anticatalanismo, y una pena, y una pena cuando hemos compartido tanta historia, tantas relaciones económicas, culturales y una pena las opiniones de, de nuestros conciudadanos, y la verdad, y que, que esto y el legado que nos deja al españolismo, y que con el que caldrá luchar... El 1 de octubre, el 2, y desde ahora, dica, dica, que nos liberamos nosotras, ¿no? Y que más de uno se, se habrá de arrepentir de no haber estado más furo en, bel, en Belinte y de dejar que, que este discurso se esparda cuando podrían haber feito muy más Y no mirar de ningún sí. partido. Guiño, guiño. <risa> de Tamara va, va pillando vencida conforme va pasando el programa. Al principio, tranquilita, pero... <risa> Para... Fura. Pero va metiéndose fuera. Lo que no puede estar con la que nos llega cayendo y con la, con la que nos ha estado cayendo mientras está señadas y todo lo discurso que se llega formando, no tener más en vista de futuro y no prever que, que hizo que este discurso fascista del par y del heraldo iba a ir calando y que a la fin, pues, ahora mismo eh, ya lo que ha triunfado. Por desgracia. Bueno. Así que cada uno que se lo mire. Acabas muy pesimista, ¿eh? Dani, ¿ya es tan pesimista? Bueno. No, bueno, pesimista no, rencorosa. <risa> <Joder>. Rencorosa. <risa> bueno, el rencor también lleva una, una palanca de, de cambio, de revolución, ¿no? <risa> Ren, rencor y alegría. <risa> Exacto. Madre mía. Bueno, Dani, muchísimas gracias por, por este rato que nos has dedicado y, y esperamos tornar a sentirte luego, ¿vale? Vale, venga, un placer, sí. salud. Vale, salud. Muy, muy bueno. Claus, serà la unió el que ens fa si forts i lliures, serà l'amor el que ens farà Renaisemos de la luz de la albada, y lo sol que nos crema cada día, les estén das fieras feroches, lo vuelo dos musonos, las furasolas. Renaisemos de creyer en nosotros, das radices que sostienen los árboles, la leyenda de una resistencia que nunca no vencerán. Renaisemos de la antigua sabiduría, das mans que treballan la siembra. Renaisemos de la tuya cálida riseta, la audacia de sentirnos libres. Fillos del agua, la tierra y los fuego, renaisemos con tú, y con tú venceremos». Reneixemos las tardadas rollas en las carreras a nuestra niñez, la alegría humilde en las caras, la emoción cantada con la voz trencada. Reneixemos las chestas do pueblo celebradas con ploros y abrazadas, la paulideza de vivir la vida sin reblar. Renaisemos de todas las feridas escritas en las pieles mestizas. de la perseverancia de lutar con la bella esperanza. Fillos del agua, la tierra y lo fuego, renaisemos con tú y con tú venceremos. Renaisemos do ciel cubierto de estrelas, la luna gris entre las brancas, lo viento que se eleva a los miedos, la aclamada salvaje, el rumor do bosque. Renaisemos dos nuestros oriches, las palabras que mantenemos vivas, los versos que recuentan la historia de un antiguo legao. Renaisemos las guerras que se libran en las vals foscas de nuestras vidas. Renaisemos de todas las redotas. Si hemos callido, nos levantaremos mil vegadas. Fillos del agua, la tierra y el fuego, renaisemos con tú y con tú venceremos. Con estas parolas traducidas de, de la canta Ranaishem, con, con la que hemos principiado el programa de lo nuevo disco, discazo, de Xavisa Reales, cantaire de, de Obrin Paz, pues damos paso a la siguiente convidada, Laura. Laura, ¿qué tal? ¿Me sientes? Hola, sí, sí. Buenas, ¿qué tal? Hola, Laura. Hola. Bueno, eh, Laura Ye de, de Purna, una organización independentista chuven y, y que bueno pues que también ha estado estos días con muita, muita faena. Bueno, lo primero de todo, lo que les he preguntado a la, a la resta de convidados, ¿cuál es la vuestra posición en cuanto a, a este proceso de independencia de Cataluña? Pues bueno, pues como organización soberanista, pues a nuestra posición llegue clara, ¿no? Pues sí y eh, o sea, ahí con lo de toda determinación y con lo con la independencia. En en nuestro caso eso es una, una organización independentista de de Chovens. Eh, que cuento que hay una generación que que yo muy diferente no pues eh, siempre se dice esto en la tele ¿no? la que ya no ha vivido lo franquismo ni, ni, ni sisquía de, de Luen no eh, lo franquismo con Franco vivo quiero decir eh, cómo cómo lo lleve viviendo la vuestra generación tanto a nivel de, de organización como a nivel de, de sociedad en general la, la que tiene la vuestra edad pues a nivel organizativo pues con mucha expectación ¿no? porque como en cara no sabemos qué va a pasar ...bien pues estos días... ...somos una mica mirando... ...a mirar si se lía, si no se lía... ...y, y todo hizo, pero hizo con mucha expectación... ...y también... Eh, ...mirando de que sea un referente ¿no?... ...para poder nosotros otras también enfrentar... ...pues una lucha que... ...que también hay de darse un aragón ¿no?... ...tardo o temprano nos también hemos de... ...de poder decidir sobre lo nuestro territorio... ...y a nivel de generación... ...y social... Pues creyemos que la Chenchoven sí que ya concienciada con que evidentemente si una parte del territorio quiere decidir eh, de un estado y menos democrático pues puede prohibir esa esa necesidad no esa demanda digamos sí no la cosa ya es sencilla yo no entiendo por qué había tantos tantos entrepuses. yo estoy sí de acuerdo con tú Laura en que en que historia lle Lo tardamos antes con Lorien que lle un tren ya sin frenos y de verdad que que tal yo yo como es mayos más que tu camino hasta que tus países en plegar más tarde porque él ya se la han aún no o sea tal ta yo estoy ya, ya hay un proceso abierto tanto en Cataluña como como en el resto del estado talos por ta los pueblos que no se consideran parte de eso parte de España sí sí no sin cosa sin cosa tarro tarro no hizo que, que este proceso catalán lo que lo que aceito así pone en evidencia pues que que lo que se dice muy a menudo, ¿no? Que España hay una cárcel de pueblos y que, pues que tarde o temprano, pues que este proceso le das en todos los lugares eh, que se consideren con una identidad aparte de la española. Yo no sé si, si eso, si has visto, si has visto diferencias eh, generacionales, eh, como, como Iba y tal, eh, y y eso si si creyes que que había un que realmente el independentismo pues pues va chupindo en en Aragón y va va esparciéndose eh, en Cataluña yo creo que sí que bueno todos todos los estudios que que dan sí que dicen que había un un incremento no con con, con la edad un incremento inverso quiere decir que son los jóvenes son más independentistas y, y bueno Yo, particularmente, sí que veigo, ¿no? Que, que parís que a que lo menos vea muy tachén, eh, ahora, en, en estos vez años, pues que sigue que sigue creciendo, ¿no? La, la cosa. Y tampoco, no sé, esto ya me lo dirás tú, si, si esto, eh, lle por todo el territorio aragonés o, o lleno más, eh, igual, más urbano. Eh, uf, una pregunta difícil, eh. Pues la verdad que, bueno, como purna hemos crecido por todo el territorio, pues es que no, por pues lo nuestro discurso también se, se ha difundido pro uno. A la vez yo estoy que este, esta conciencia como más eh, aragonesa o soberanista sí que llegué creciendo también, sí, sí. Pero también eh, a nivel urbano, ¿no? a nivel de Zaragoza, también había muy tachén que... que esto de discurso soberanista cuando entró en Purna, por ejemplo, no lo tenía bajo aire claro, pero pues, eh, pues con las formaciones que hemos feito y y pues hablando con él, pues sí que han tomado conciencia no de de esa vista soberanista, ¿no? Y, y de fuera de Zaragoza también se se está dando y gracias también al trabajo que que estamos haciendo ahora en Purna de visibilizar pues las diferentes opresiones que que estado en en la nuestra tierra. El, este domingo pasado se hace un acto, bueno, una jornada eh, electoral uh -huh. entre recometas, ¿no? Que, que la feva de conjunta con, con Puyalón. Entonces hemos estado charlando con con Dani Lerín de, de Puyalón. Uh -huh. Eh, nos puedes comentar una miqueta, sobre todo porque además él, él nos ha comentado en más de de y también, pues bueno, de tarde se fació una, una concentración de refusa a todo lo que va a pasar de Maitins en, en el pabellón siglo XXI. Uh -huh. ¿Nos puedes comentar tanto el acto en sí de las urnas como, como la concentración de, de DIN, pues cómo salió y cómo, y cómo funcionó todo aquello? Vale, pues bueno, el acto surgió pues como, como una iniciativa ¿no? de, solida de solidaridad con el pueblo catalán. Que Quédanos fer bella coseta, pues porque calen en parar isto, estos procesos, ¿no? Y mes con pues, los chismas como lo catalán. Y pensemos en feristo de las urnas porque queríamos que ya era muy, muy simbólico. A la vez, pues, lo, el acto principio bien. Bueno, bien, eh, de no pues, ve el cuñado, pues se va meso un palillo en la cerradura a la vez. ¡Uh, qué malote, tío! Sí, qué sí, Grit, gritemos a un cerrajero, bueno. Que no, o sea, lo, el acto principio, eh, si va de principio a las 10, pues a la media, a las 11. Mm. Eh, vale. Y desde o sea, de, de, de ese momento, pues todo bien. La che, pues veniva, eh, mu muchos catalanes, nos las gracias, todo pues, con mucha normalidad. y mientras ya a así, pues eh, principio nada arribarnos noticias de lo que era pasando en los pabellón siglo XXI. A la vez, pues sí que nos pues, metíamos una mica en hierbudos porque no creíbanos que la concentración en los siglo XXI, eh, pues estar una un encuentro de de la de la cren de la cren del estado, ¿no? Digamos. Y como no sabíamos, como tampoco habíamos pensado eso, no sabíamos cómo podíamos organizarnos para dar una respuesta eh, fuerte, a la vez, eh, cerramos de mediodía, eh, pensamos cómo, <coughs> cómo reaccionar y, pues, ya tornamos a abrir la sede y a convocar eh, que toda la chain que pudiese que viniese por si estos nazis eh, les ha ganado a Meijarana y, pues, ya la concentración en repulsa de, de lo que va Bueno, eh, también está ta, por una pues muy tos, igual de, de la chen que no se eh, si no tos con el aire pues igual tos conoce por la vuestra actividad en Pilas que ya muy muy vistera, no y muy visible que ya esta barra que que se instala en la Plaza de Madalena. Y que cuento sí. que, que este año tornará, tornará a estalle. No sé si, si hizo llevar bella, si bella campaña de, de sobre, sobre el proceso de Cataluña o dar bella el tipo de información. No sé cómo, cómo va a ir este año la barra. En de hemos de pensar lo, lo contenido político que, que queremos darle porque también tenemos las piñoras por la marcha de feminista del año pasado. A la vez hemos de pensar en cara, como tenemos varias vías, ¿no?, pues igual cada cosa un día, o no sabemos en el qué. Pero sí que íbamos a montar barra y, y a y este año como novedad eh, íbamos a tener escenario también. Olé, a la eh. vez podremos oh, yeah. tener grupos y, y todo eso. Que en cara somos mirando todo, pero... Ahora ya lo has dicho, ahora ya no, no puedes recular, ¿eh? <risa> no, no, o sea, no puedo decir los grupos porque en cara no, mm. no hemos cerrado res, como quien dice, pero... Sí que tendremos escenario. ¿A llorar los Aspencat no o qué? Ay, ay, ay, no. Son de chica, ya son de despedida. Por eso que a mí yo la despedida, que no la Magdalena. Bueno, ya tenieron... Lo valoremos, pero... pero. Ya tenieron una suya despedida buena en Artiedad, así que bueno, tampoco no malos. Estoy plorando. Bueno, ya que lo has comentado, comenta la convocatoria esta de la y Feminista, que así nos hacemos una mica de Espartir dura. ¿Cuándo llegas a Feminista? ¿Perdona? ¿Cuándo llegas a mani y Feminista pues Ah, pues este año no la organiza Purna, la organizan las asambleas feministas o sea, organizaciones feministas, pues Comando Feminista, Feminismo unizar y, eh, y uno o dos mes y llegue lo día 6 mm. pero ya no, no me fue a acordanza de Dan Sale ni, ni tot bueno, pues, Pero bueno, este año sí que torna a bene pero Purna no lo monta. Bueno, pues la chen que nos das Twitter, pues que sepa que día y pues, pues se lo mire en Facebook, en Google y en todas estas sí, cosas, que, sí, sí. que regular regular, pero que sepa que va a lleno. Y, sí, sí. y bueno, te, te voy a demandar también, como le he pedido a, a, la, a la resta de, de convidados, una, una predicción futuro lógica de que creyes que pasará este domingo, este 1 de octubre y sobre todo que creyes que pasará sí. al otro día, no, el este 2 de octubre. Pues lo he pensado mucho porque, pues, ya lo tema, ¿no?, de, de estas últimas semanas. Pero ya que no no tengo ni idea. Yo estoy que, que las fuerzas represivas del Estado, pues, que intervendrán en los colegios, que habrá un poquillo de mambo, que dicen los de la CUP, y, y que vamos a, a presenciar, pues, jornadas de represión pro fuertes, Sí. Tanto los día 1 como los día 2 y si a la fin va a tener al lo día 3, pues también. Bueno, y de verdad, también eh, ahora que lo has dicho, oye, esto de lo directo, que, que me vienen las cosas. También he firmado, <risa> si, si no me equivoco, un manifiesto, ¿no?, de conjunta con, sí. con otras organizaciones juveniles. Sí, sí, ¿por qué hizo? Pues por nada menos de ser su aragonesa, pues internacionalista a la vez, que menos, ¿no?, que, que mostrar asignas también. En paro a, a la Chencho, y, y a la izquierda independentista en general. ¿Y con, con qué mena de organizaciones es, es firmado este manifiesto y qué idiz. Pues, si te soy sincera, no me lo leí, <risa> pero bueno. <risa> pero bueno, pues son con también con organizaciones soberanistas de la resta del Estado, ¿no? Pues Andaluces, vascos, los catalans, gallegos. Uh -huh. Mira, estoy... Con las con organizaciones digamos similares a Purna, pero que se dan en otros territorios. Esto lo bueno que tiene Cuante Foten de la Posasinas eh, simbólicamente en eh, eso echarrando te bueno, yo creo que... bueno, físicamente también, <risa> por desgracia. <risa> pues que que de verdad que asti se asti sale, ¿no? Y reflota por pues, la solidaridad entre entre los pueblos chirmans. Eso sí. es súper importante, ¿no? o sea, estar unius. Sí, la verdad que eso pro-polius, sí. Hmm. Bueno, pues en las malas también somos juntas, ¿no? <risa> Eso, oye, te redirnos y te y aplorar un poquito también. Bueno, te ta aplorar a taluitar, no quiero decir plorar. <risa> Eso. Bueno, pues Laura, no sé si, si tienes bella coseta más. Pues no, la verdad que yo soy muy expectante también y, y con mucha incertidumbre, porque no sé cómo puede rematar esto, no sé, porque está chingue muy loca la gente de directas. <risa> Ah, yo me fa mucha, o sea, mucho miedo todo lo que sale para la televisión, la guardia civil, o sea, de Huelva y esto que salían que se despedían de él, no por como ellos. si yo qué sé. Bueno, para ah, cuen, para cuentas si se han pasado en la despedidaista que es muy interior, la sabía ¿eh? Y Soto todos bueno, se... la sabe dado, pero ahora llega el subdelegado del gobierno y no sé qué me he plegado un vídeo de ánimo chavales, o sea, que... bueno, uh -huh. pero quiero decir que o sea, que qué imagen, o sea, a qué a qué nivel han plegado que mismo muta los uh -huh. españoles dicen, "Jibo, igual igual nos hemos sí, pasado sí. un poco de frenada y la Chen ya igual uh -huh. principio a viller de verdad como si como hemos, igualimos a a meternos yeah. la mascarota travegada otra un poco que hemos <ríe> sí, sí, sacando sí, más os sí. aguiluchos por la carrera y la Chen puede, sí, puede asustarse. Uh -huh. Bueno, la alteranza la Zaragoza ya es que también una muestra de, de, de lo que tenemos no en la realidad porque sí. muchas veces sí que ya es cierto que nos metemos en la bombolla nuestra de confort entre cometas no y que no veíamos lo que tenemos en realidad y, y lo domingo lléranos todos que nos esperamosamos cruces pero pero como ya esto posible y después sale el, el, el gustavo alcalde diciendo que ya era una respuesta que sí que viene la policía ¿Y? y después sale el el con este también diciendo yo que sé contadas también bueno, bueno y que Violeta Barba iba, iba provocando, provocando como, la, como la mujer que hace ese mira el bueno que iba provocando claro, Mario, claro sí, sí, me cago en diez en fin, a se nos provoca mucho pero eso, aquí está Chen y en lo quisma de todo, y que no sé cómo pueden salir pues los típicos ex exaltaus, no pues pin, pin, pin si se les va un poco la, la pilota pues vete, no sabes bueno Que digamos que son es que, que un spoke, ¿no? Y que en realidad Ay, la. Sí, sí, la... Sí, sí. Quedémonos también con la con la respuesta. Yo esté también en esa tarde en la, sí. en la Plaza San Pablo, y aunque lléganos la buena chen de Zaragoza. Sí. O buena parte de la buena chen de Zaragoza. Sí. Y, y bueno, pues quedémonos también con esa imagen, ¿no? Que, que esté bien polida. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Laura, por lo tuyo tiempo y, y por todas estas cosetas que nos has comentado. Vale, gracias por contar siempre con yo y que yo encantada de poder participar con vosotros siempre. Muchas gracias, vaya bueno. Venga, au. au. ...de los actos que, que había habido en estos días... donde ese 21 que principio la represión más salvaje... Eh, ...contra... ...contra el gobierno y el pueblo catalán... vi eh, había pues una manifestación... ...desde Firmeis a misma Tarde... ...en la, en la Plaza de España... ...y entre otras cosas... que pasaron en Zaragoza, pues también se vedó, eh, después del recurso que metió lo, lo PP, una charrada en un centro cívico, en un centro cívico de Licias, que convocaba las marchas por la dignidad y que ya precisamente está pues, a charrar de lo que clama o, o derecho a decidir, la autodeterminación o lo, proces, lo proceso de independencia del pueblo catalán, que yo no vi tía, pero tú, tamarás sí que sí que esties, ¿no?, Pues sí, antimás esto hielo de siempre, lo que decíamos antes de no pises hoces, pero yo no pensaba allí <risa> y en que la vio daron, pues pues que Caleva Caleva y tamprar, ¿no? a las compañías que llegan que, yeran, que yeran organizándolo. Eh, a a verdad que estío, pues hizo la la tardido dos sábado, Eva se y era, y era prevista hacer una una charrada con representantes dos movimientos pues eh, movimientos sindicales, estudiantiles y bueno de, de, de Cataluña de, de Lleida, de Barcelona en, en el Centro Cívico de Licias y se va pues se va a demandar opuesto tacharrar, o sea no íbamos a hacer cócteles malotov ni cosa por el estilo y bueno y se vio en Zaguerora se vio se el, el, el permiso por unas medidas que antes más me encantó cautelarísimas Que no sé qué experiencia había entre las medidas cautelas y las cautelarísimas, pero bueno, sonaba como muy Tomás Grieu. Así es que, bueno, prebamos de, de entralle, o sea, nos pleguemos a, a la hora aunque que ya era, era programada la charrada, prevemos de, de, de entralle, los funcionarios del de centro cívico nos dijeron que no, que no teníamos autorizado permiso, salimos sin más, o sea, no les decíamos cosas, ya sea a los que no nos iban a avisar de entralle, pero bueno, esto es como una cosa simbólica, salimos de fuera se paró una mesa y a la fin pues eh, la chen que va a defer la, la charla... ...pues por la fació la facción en la carrera pues de traza muy pacífica la verdad bueno escuitemos el chilo de el español aire pero sin más y bueno la verdad ya que esteio pues pues interesante ¿no? ya era como la vista de este proceso pues ya digo desde un sindicalista desde un movimiento estudiantil movimiento de de Lleida. Bueno, la verdad, ya que, pues eso, interesan. Sí que, bueno, sí de meter un pero, porque ya que me dice a charrane, pues voy a decirlo. Eh, estoy una charrada de cinco hombres presentado por un hombre. Y a yo hizo, pues, eh, lo siento, pero de primeras no hay una buena carta de presentación tallo. Pero bueno, lléranos por lo que lléranos y Calebastalle. Cale pero bueno, tal la venía en vegada, marchas por la dignidad, por favor. A ver si nos truca un poco que cuando las mesas plenas de, plenas de mastos. Bueno, y precisamente creo que tienes que ti no ti una, una convocatoria que, que no hemos charlado antes, pero ahora tienes lo, lo cartelico de Iván. Oh, ¿no? Qué bien hilado. <risa> <risa> no por lo que charlábamos con Aquí con, lo filamos todo Laura, mismo en directo. Que es verdad que yo no sabía que esta añada no, no llegara en Penta Odri también por, o únicamente por, por Purna, de lo que a verdad es que me, me alegro porque, ¿qué decir, me alegro porque eso quiere decir que hacieron muy bien los jefes la añada pasada hasta que esta convocatoria, a la fin no sea una cosa, una cosa de no más un colectivo sino que sea de, de muchos colectivos feministas de, de esta ciudad eh, olemas son las fiestas también son nuestras marcha nocturna por unos pilares sin agresiones machistas a Villers y lo conseguimos bueno yef, como misión imposible pero si no menos puede estar cada vegada menos y sobre todo saber qué hemos de hacer cuando nos pasan unas cosas listas que no cal que si han progredido, sino no cualquier agresión masclista va a estar refusada por, por todas nosotras y por y por, la, por por la estas por estas columnas, digamos, de compañeras. Y bueno, y será los 6 de octubre a las 9 de la 9 en la Plaza de la Magdalena. Así es que, bueno, todos esperamos a todas y vamos a principiaros pilas demostrando la fuerza que tenemos unidas, porque si nos tocan a una, nos tocan a todas. <risa> Bueno ya, ya hemos a hacer la siguiente clamada y a escape en un minuto, eh, charlamos con los siguiente convidados que ya lleguen a pocas de plegar. Desperta de los de la posguerra Cuando vas a fungir del monte la tristeza. Y con la canción Barcelona de Orimpas, eh, charramos con Barcelona y con Chorche. ¿Qué tal, Chorche? Muy bien. ¿Mas cuitas bien? Sí, sí, sí. Hola, Chorche. Ahora días intensos aquí en Barcelona. Uf, cómo ha de estar yo. Sí, ya, bueno, antes cuando hemos charlado por, por WhatsApp me, me comentabas que hubo unos actos que ahora ahora sí que se encharramos. Yo voy al parciando por, por Facebook. También he visto la, la gran fiesta que organiza la Scoop My Team, que va a estar un, un fiestón. Eh, qué suerte los que los que socen Barcelona ahora, a lo menos por esta por esta parte, no, pero, pero bueno, eh, Chorche, ya decimos en en lo Zager programa que en cara no se tío, que charlaríamos luego, o sea que que somos viachando no tiempo, eh, cómo va, cómo y la situación en en estos días, ¿peras -tí? Pues esta semana está una amiga, una mica rarita porque bueno, entonces esperábamos que que sea una escalada de tensión en las carreras desde la semana pasada que gestión que, que la Guardia Civil y la Policía Nacional entran en las en consellerías de, de Gobierno catalán y todos íbamos esperando una mica que, que esta semana estase igual. A la fin no ha pasado eso, a la fin eh, la CENGE manteniendo una mica la calma tensa, con buenas ripas de actividad, de, de tener una carrera. Eh, ahora soy en un acto que organizan los estudiantes de la de que han, eh, han ocupado edificio histórico de, de la Universidad de Barcelona y que a partir de ahí fan una, una vaga en, en toda la comunidad educativa. Eh, pero es verdad que la, el estado no en como se pensaba que en y lo llevando más que más por a partir de a partir legal. ¿no? De la fiscalía ayer dando instrucciones eh, para trancar colegios, para continúan trancando webs. Eh, pero no no son tendo presencia en la carrera continuan en el barco violín eh, esperando una mica instrucción y es verdad que ahora fa fa no guay fa fa de 10 minutos hemos visto que la investigación de los actos de sedición que, que a la fin han admitido como, como querella también la agafa un una una de aquí de Barcelona eh, que quitado una mica de os podés que, que he agafado <risa> o fiscal que llegue actuando como una mena de virrey, eh, do, dando instrucciones a los cuerpos policiales, haciendo eh, actuaciones contra, contra la sociedad civil, contra los actos en la carrera. Y, bueno, a ver qué nos espera mañana y pasado, sobre todo porque, bueno, ahora ahora principios lo juro. Pues y es sorprendente esto que dices, ¿eh? porque según te es lo que estamos escuchando aquí en las, en las radios españolas y en las televisiones españolas, en los medios de comunicación españoles, pues poco más que en Barcelona había unas trincheras y ya es súper inseguro y no se puede ir. Y bueno, o sea, yo ya era penando por bus atrás mientras te oficiste estos días. ¿eh? Tenía muchas ganas de escucharte porque ya era de verdad muy, muy preocupada. Bueno, yo que trabajo en un medio de comunicación español. ¡Ouch! Eh... <risa> y es verdad que, que que la situación en la carrera no es la que la que pintamos de vegadas ¿eh? no, no, no nosotros yo, yo soy en la carrera y yo yo siempre explico lo que veo yo estos días he estado todos los días en la universidad con los estudiantes que son trancados dentro dentro de, de la universidad y el ambiente ¿eh? bueno pues pues bueno como toda gente que se organiza para hacer bella cosa, cuando comisión, sendo empaperadas de carteles por la carrera, sendo eh, actos, charradas, ayer eh una una videoconferencia con Juliana Sanz, eh, han feito mm, talleres de autodesfensa, de resistencia pacífica bueno la Chen y eso, o sea la, la chen sale de Triballar y se va de nuevo con, con los vecinos, con las de asambleas a a pegar carteles en las paredes, a informar a los vecinos y no pasa cosa. O sea, no, no. La la única tensión que ha habido, las únicas rechidas que ha habido, las únicas bofetadas que ha habido son las que fascion la tredilla los los fascistas en una concentración de a la Guardia Civil ayer dos ya ya eran pegando carteles en Vilassar de Mar y también un ultras allá chillando y escupiéndolas y esas son las únicas tensiones que, que, que han habido. Y es verdad que la semana pasada cuando la Guardia Civil entró en las consejerías la salió salió a la carrera, y salió a la carrera a defensar a suya su institución. Y, y bueno, pues claro, en, en hizo síntesis que había tensión y bella en y del no. bueno, del chilo demás, pero pero cosa, la situación ya es mmm, absolutamente normal, eh, Fuera de que había una rebelión organizada por la sociedad civil, pacífica, pero que puede elevar a la creación de una república catalana libre. Yo lo... Que ya no, no, no llegó a ir normal, evidentemente. Sí, sí, no, eh, claro, la, la normalidad para pa, pa nosotras, ¿no? O, o lo que lo que también consideramos normal porque hemos vivido tanto tiempo en la en las militancias en estas cosas, ¿no? Yo lo que describí, vas y una mica o 15M, ¿no? Que que ahora París que que tachín que estuvo en aquellas plazas y en estas cosas que que tanta bamba se, se feban, pues París que es radicalmente en contra de este teatro proceso de empoderamiento popular, ¿no? Bueno, día de todo, día de todos, muchas gente llena carrera eh y que esté el atrevia conteniendo a la Guardia Civil y que reclamando asociaciones también yerano 15M, día de todo. Sí, sí, pero estoy como todo aquí, por ejemplo, uno de los participantes más importantes en en en en los 15M y era la gente agorayero Partido Pirata, Partido Pirata. Eh, con los suyos miembros que, que son indo a declarar en la policía porque son los que son replicando a las webs que van cerrando. O sea, son, <risa> son, son, son los de Claro, claro, son <risa> pendo la rebelión también. eh de, de 15M en las carreras, también viachen pues que es devenido atrás. Otra... a otra cosa y bueno son los que charran también de que al hacer un referéndum legal pactado bueno pactado con qui, con la gente que chila por ellos a la guardia civil cuando viene de Cataluña o con la gente que con el partido socialista que llegue refirmando a gobierno Rajoy en esta enrestida antidemocrática porque claro el problema no llegue eh, reprimir un acto que consideran ilegal como hacer una votación que ya es muy bestia Sino que lo que son cendo y es limitar las libertades personales y colectivas de la gente, O derecho de reunión, o derecho a la libertad de expresión, o derecho a tener una web que no <risa> la, la delito. Eh, y eso lo que son limitando. Son interveniendo comunicaciones privadas. O eh, he denunciado al alcalde de, de Berge, de Berge, de un, de un pobre, eh, denunciaba que la Guardia Civil le va a seguir por la carretera. A ni va! son eh, retirando los camiones de las panificadoras porque se piensan que las urnas son unas timetidas. Claro, Claro, eh, como una obsesión ¿no? Yo tú, como, tú puedes pensar lo, lo... que el referéndum ya ilegal tú puedes mm, prevar de parar un referéndum que tú crees que ya ilegal con la la Constitución, mm, en cara que el eh, código penal español lo contempla un referéndum como como un delito de, de, de impuesto de Oplan y barrete y Tú puedes pensar eso y tú puedes actuar contra eso dentro de la tuya legalidad. Lo que no puedes pedir es saltarte de la tuya propia legalidad para aturar una otra ilegalidad que tú dices, ¿no? Sí, bueno, un, un, una mica eh, el, lo que vimos yo sobre todo eh, pues eso día veinti me parece que esté cuando entraron a, a saco no a, a en, en la Consejería de Economía y, y tal eh, que que lo lo chilo tanto tanto dentro como de fuera de Cataluña eh, más que por la auto, autodeterminación o por el derecho a te, a decidir o, o la independencia o tal muchas eh, vegadas se sale va mesmo con pancartas no de democracia simplemente ya no de de garra otra sí, cosa ya. Sí, por por eso porque a la fin mismo mesmo Ada Colau que siempre <risa> tiene este discurso una mica ambiguo sobre sobre la cuestión nacional eh mismo ella ha dicho eh, esto ya no ya, ya no va de independencia sino de democracia Eh, claro, lo que pasa allí es que eso también tiene una doble lectura. Y es verdad que, que en las carreras se y por la democracia, por lo derecho a votar, por lo derecho a que voten todos, los yo no y los yo sí, porque de dejadas eso se sublida de, de, de atrás, de, de otros puestos. O sea, en, en la papeleta mete sí y no. Bueno, FED mete sí, no o ok, no, porque hay en occitano también. Pero eh, tú puedes votar que no en un referéndum. que parece que no más se puede votar sí, que si vas a participar en los referéndums es de sí hizo um, de propaganda igual que yo propaganda, decir que esto es una movilización contra Mariano Rajoy, no estoy es un referéndum de autodeterminación por la independencia de Cataluña una otra cosa es que tú te lo prengas como, como quieras, pero eh, los tuyos votos de sí y no se contarán como sí o no a la autodeterminación y la independencia de Cataluña bien eh, yes. y en una traza de de, de rebasar una mica lo tono no de ser que no que no parezca que esto lleve lo que lleve, de verdad si la chen ya no se conforma con, con ir a votar Hoy le lleva también no sé no sé qué de Madrid, un político de Madrid que decía esto se arregla con una reforma de la constitución y más autogobierno bueno pues no no porque muy chen que fa tres años y era demandando un referéndum de autodeterminación A contase, ahora ya no no se quedan con eso. Ahora ya han visto que tienen que, que, que los eran siempre, ¿no? Que es un, des, un uno o dos gritos de disto, estos días y, y que bueno que la, el horizonte y el horizonte y lo que llegue, crear una república catalana independiente. Ole. Eh, yo no sé, eh, bueno. Sabes perfectamente lo, lo que ha pasado En Zaragoza y en Aragón en, uh -huh. en estos días, ¿no? Pues lo que pasó en el Pabellón siglo XXI, lo que pasó en La sede de Puyalón, en los actos de refirme uh -huh, que Ya lo avisó, pues, en, en, en Huesca, uh -huh. en Chaca En fin, todo esto Yo no sé cómo, si, bueno, si plegan las noticias hasta allí o en toda esta barafunda de, de noticias, pues ya no, no adubiz a, a, a, a charlar de esto. Y cómo lo vi y la chen en la carrera, todo lo que lleve pasando también de fuera de Cataluña, tanto positivo, de la chen que, que hemos refirmado eh, lo proceso y los, las manifestaciones o los actos de, de refirme a la procesión independentista y a, y a lo derecho a decidir, como lo negativo, no, pues lo que comentabas de la por ellos, de la siglos de siglo XXI, de todo esto. Esto ya como todo, ya de todo. Eh, y es verdad que cuando ya has ficado en un proceso como este, tan intenso, con ten, ten movilizaciones cada día y tal, vagadas de subidas de, de, de mundo y mismo de un mundo que, que te refirma, no. ...pero bueno, eso yo lo veía también en Escocia... ...en Escocia, mucha gente refirmaba el referéndum... ...pero a él le dibujaba una mica la pocha... ...lo que decíse lo mundo, ¿no?... ...porque a la fin son ellos los que son decidiendo... ...lo que, lo que quieren hacer... ...pero pero es verdad que las que muestras de refirme... ...sí que son bien recibidas... Eh, ...estos días en la Asamblea... Eh, en ...la CUP... ...son haciendo mucha publicidad de todos los actos... ...que son pendo pues en Euskal Herria, ...en Aragón, en Galicia, en Andalucía... de refirme a proceso en Madrid en muchos puestos también con los temas de Zaragoza de de pabellón sobre todo el tema de Puyalón y Jédisferen porque sí que era un acto explícito de de refirme Puyalón y Purna de refirme a o referendo y por tanto y una cosa muy platera con el acto de un pabellón siglo XXI lo que pasó aquí es todo curioso no porque a la fin Eh, claro es las bueno eh porque no salís a pactar con él no así podréis salir de, de pabellón que ya <risa> lo que muy <risa> la distancia es que diciendo aquí no eh, bueno pues porque no pactamos con el Estado español bueno pues porque a la fin los no acosadores son él no y, y, y es difícil pactar con un acosador de vegada y claro se ve yo como una mica de bueno las víctimas no son busatos o sea ya una una barbaridad que haya nazis en la carrera, que familias con niños sigan en manifestaciones con nazis mmm, intentando agredir a, a políticos en activo, eso es una vergüenza, y absolutamente condenable. Pero desde aquí se ha mirado una mica como bellez, bellez lo que lleva pasando, bellez que no es posible pactar con InstaChen, eso es así, ¿no? de verdad, o sea, de verdad que dicen eso, eh? no, no digo que yo piense eso, digo que es verdad que mucha gente aquí lo ha visto asina. ¿no? Pero lle, lle eh, una, eh, una... muy torre firme a la que era agredida pero también eh, bueno ahora bellez lo que somos pasando aquí ahora es que por por prevar de meter urnas en la en la carrera en, en los colegios electorales, tenemos a 10.000 policías en un barco piolín claro mmm, no no no no no es posible pactar en estos términos no Verdad, y que una buena, hay una buena reflexión, eh, y mismo eso, ese ese rollo de que tanto nos cuaca, pues, pues yo muy, sí. muy bien trajo, la verdad. Hizo que no son aragoneses los que lo han dicho, eh, pero bueno, como vea muchos catalanes que <risa> son de ascendencia, <risa> <risa> no, y aparte que son de ascendencia aragonesa, pues también, también yo creo que les, que les queda una mica este este rollo. <risa> Y una mica también de humor somarda ¿eh? en el pueblo catalán. La verdad, yo los que los que he conocido lo menos, pues sí que... No sé si serán descendientes de, de aquí uno. Son una mica más chicos eso sí. Sí, pero, sí, eso pero mito, pero me, muy menos, menos somardas, menos somardas. Pero bueno, esto ya son cosas que no... Que superan el ámbito del proceso, ¿no?, digamos. Lo, lo de la escatolóxia también lleva a estudiarlo, también. Sí, eso ya otra, otra historia. Mira, no sé si... si Se, se sienten unos aplausos ahora, de fondo sí, no sí sé. porque soy en el acto en el acto político central de la gente que lleve trancada en la universidad ahora ya está cerrando ahora ya mira está cerrando ahora Mireia Boya, la diputada de la CUP eh, ha cerrado ya Gerardo Pizarello del, del, del Consejo de Zaragoza y, y Luis Jack y ahora dentro está pues, también eh, Jordi Turull que es portavoz de, de gobierno y, y Uriel Junqueras Joder. Y bueno, ya, a vaga, rebutir no, no, la no, no. plaza de universidad, sí, no, no, hay un acto político, un, dos más importantes, y lo han organizado los estudiantes de las de universidades, que mañana principian vaga y, y que para una gran manifestación también. Y a rebutir la plaza de universidad, veo banderas vascas, esteladas, banderas castellanas, Uah. bueno, vean una mica de todo, no. aquí eh, todo el mundo, ¿no? Pues, Porque a, a esta hora... la hora en que había más actos por todo, per todo el país, porque en cada pues lugar... Sí, mucha gente también... Eh, o sea, muchos dos actos son centrados en el área metropolitana de Barcelona, porque es verdad que una, una dos datos importantes de dos domingos era la participación. Hoy ¿no? es lo mismo que vote un millón de personas que tres millones. Y claro... más en vive y en más gente tiene dudas de proceso, y, y por aquí en, en, en los lugares y las ciudades del de, de costado de Barcelona, y la gran mayoría de los actos son por aquí. Pero pero bueno, y, y el ambiente, la gente es súper movilizada, y me pienso que en, en el siguiente trango que falgan las puertas de seguridad, las que entran a carrera, ahora eh, los bomberos han dicho que... que defensarán los colegios electorales, eh, los... Mira, ahora estoy diciendo, mire, ya voy a que, que no lleva una movilización contra PP, sino un referéndum de autodeterminación. Te has sentido, te has sentido. Yo no quiero decir pero... estoy copiando hay... lo discurso, Torche. Sí, o sí, sí. yo a él, no sé. Pero, <risa> no, pero lo que digo es que, que la movilización se, se ha extendido de una traza bestial, o sea... La comunidad educativa, país, más eh, profesos, personal administrativo de servicios, han dicho que permanecerán tractados en los colegios electorales hasta que no puedan cerrarlos. Os bombés han dicho que, mm, defensarán, odre la China a votar y en los colegios también. Eh, os agricultores son organizando marchas de tractos para bloquear, eh, sí, el acceso de asuntos de seguridad. Eh, bueno, de una, de una sociedad en marcha. O sea, es muy transversal. Aquí vía banderas de la CUP, vía Chen de la Juventud Nacionalista Catalana de Convergencia eh, aplaudiendo a Mireia Boya, eh, Xavier Trías de Convergencia, ex alcalde de Barcelona, estió en la cuando Centro o la sede de, de la CUP, sí, sí, Quiero sí, decir, esto eh. ya es muy transversal, esto ya es muy transversal y, y una de las riquezas de, de esto, ¿no? Y con las suyas. Bueno, sus suya problemas también, ¿no? Pero. Pero je, je, la, la verdad es que es muy transversal y, y una de las riquezas, muy tachén eh, gran, que hizo también una pasada, que vea ya y así si, ya yo en la carrera continuamente, haciendo eh, actos, repartiendo carteles, repartiendo papeletas. Eh, bueno, y emocionan también. ¿no? Bueno, Torce, como siempre, hay mucha envidia, tío. <risa> bueno, pa, <risa> si ese 14 o 15 horas de trabajo cada día pues no, no tendrías tan tan bella. Bueno. muy te envidia de poli, de catalán no de tú. Ah, ah, vale, vale. <risa> eso sí, eso sí, eso sí. Precisamente por eso, bueno, nos queda muy poque muy poque tiempo ya, chorche pero te creaba hacer hacer una una bueno, dos. preguntas que me quedan eh, una sobre papel. siempre ya sabes que cuanté embolico a tú una de las cosas que me, que me fago hoy de charlar es sobre el papel de el periodismo ¿no? y de la prensa eh, yo la verdad que estos días la tele la, la he visto muy poco pero sí que sentí una mica la radio concretamente en la SER eh, porque no yo la tenemos no por otra cosa no porque me fai hoy y, y bueno yo me, me preocupaba y antimas lo dice en Twitter digo si en la SER son diciendo esto qué serán diciendo en la COPE o, entre CTV, claro. o en 13 o en cosas distas ¿no? porque me, me trucaba muy tismo Eh, la, la falta de debate no de pensamiento único y de tal eh, no sé cuento que allí en tener los en tener antimas medios catalans eh, propios y todo esto la han visto de todo diferente y no sé si, si eso si si sabes una yeah. de, de, de lo que nos plegan nosotros de lo con toda la diferencia de lo que plega allá de de esa, esa ruptura de la comunicación no que, que había No, y es verdad que increíble como, bueno, los medios están han posicionado claramente, todo todos. Eh, aquí los medios estrictamente catalán, eh, vi a uno periódico que contra contraproceso, claramente, mm. un otro que va a y la vanguardia, que prueba de <risa> nadar en aguas turbulentas. O por la suya radio, y, ¿no?, ¿eh? y... ¿Eh? Que la suya ¿Sí? radio llegue clara. Sí, bueno, está de periódicos. eh en ya, ya, ya. Ya es, es diferente. O sea, Raku sí que está posicionado claramente y, y todos los locutores que yo conozco son. Son. Eh, son fendos, eh, bueno, son participando de, de la rebelión, ¿no? Pero de, de, de la sedición, que ahora somos sediciosos <risa> todos aquí. Sí, eh sí. Pero en los, en, los en los periódicos, en los periódicos no, la vanguardia, bueno. A lo que fa eh, y, y las restas son claramente con los procesos. Eh, claro, en, en España hay todo lo contrario. Todos los medios son contra esto. Mm -hmm. eh, bueno, antes roja que rota, ¿no? Eso, y, y el lema de estos días, me pienso. Y en las televisiones pasa, pasa una mica lo mismo. O sea, cada cada mesa de debate hay cinco personas que son contra todo lo que lleve pasando aquí. Eh, son... como como muito, como muito, meten uno o dos que dice bueno está de dialogar porque la solución es acabar votando tal y son como muito, no pero de ningún refirma lo que lleva pasando aquí bueno la... Estoy flipando porque mire ya boya ha levantado aquí a al la... público tengo que no, las banderas de la juventud de convergencia no nos se han no, atacado no. ahora con cuando la boya pero bueno son son dentro de a... Del de axe, a lo menos. Me encanta la, la diglosia que le vas, Mañu. No, y imposible, y imposible, porque además estoy sentindo ahí estar charlando. Y, y bueno, sí, por sí, porque sí. no ha charrado en occitán, porque si no ya sería la hostia. Pero, pero ya es verdad, ya es verdad. Y imposible cerrar una traza estos días. Me pasa también ahora con un castellano. Espera, espera que va la yota ya. Que, y bueno, ya, ya te ha rematado la misma pregunta que le he citado a, a las tres personas que han, que han charrado antes. Eh, pues quiero que me faigas una, una predicción de qué va a pasar este, este 1 de octubre y, sobre todo, qué va a pasar o 2 de octubre y entraban No tengo ni idea. <risa> Oye, <risa> yo, yo, yo curioso, si pusas al ¿eh? fueras de Podemos, he citado lo mismo. Lorien, Lorien. Y Podemos que ha dicho que, que, bueno, que a partir del día 2 han de buscar soluciones para permitir a la gente cerrar y votar, ¿no? Eh, alto bajo. Bueno. porque ya discurso de partido pero la gente que somos en la carrera veíamos lo que pasa y es imposible hacer una predicción porque había muchísimas gente en la carrera había 10.000 policías en el puerto y yo me pienso que la gente votará pero puede estar no votará toda la gente que va a votar porque preparan de cerrar los colegios y el día de después eh, pasarán varias cosas primero se habrá, habrá de ver la reacción del gobierno catalán después de los resultados si se implementa si no se implementa ya debate en convergencia sobre eso sobre si se fa una DUI o no y después podía 3 había convocada una vaga general en Cataluña convocada por la CGT por los y por un otro sindicato que ahora no es Ramero lo nombre claro si podía 3 había una vaga general en Cataluña refirmada por multi por multiachén pues tal cambia una mica la cosa una vaga general indefinida no una vaga de un día una vaga general indefinida para refirmar los resultados del referéndum pues claro el resultado del referéndum, un referéndum normalmente no se sabe qué pasará, si sí o si no, hay encuestas, hay cosas, pero la mayoría de la gente o no, no, no irá a votar y, y claro no es lo mismo que vote un 30% del censo que vote un 70% del censo y que gane el sí. Si pasa eso, el gobierno tendrá la obligación de implementar los resultados y si implementa los resultados de eso llevará mm, una declaración de independencia y a partir de aquí lo que pase es para Uf. estos son, son días raros, días de, a lo menos yo, sentimientos, una amiga con caraos, ¿no? Porque también va, va a Dillas, ¿no? Yo creyera, la verdad es que creyera que de impuesto 21 esto iba a estar la, la mundial y París, que, que ahora se ha, se ha quedado así una amiga, está en standby. Seguro que íbamos a tener un cabo de semana movido, movidismo. Y, y bueno, pues. Pues eso, a ver, a ver en qué queda esto y, y a ver cómo acabamos. Tamara, ¿me dices? Bueno, Chorche, yo nomás te os quería desear que paséis un cabo de semana sobre bueno, que si haz que consciencia de que sois viviendo un, un momento histórico, que, que ahora sí que me das muita, muita envidia y, y bueno, que te os de todo lo que no podemos empaparnos atrás, así nas que que disfrutarlo. Está bien, no está mal, disfrutalo que a lo menos sozas Está bien, ti. no me jodas. Pero está bien, está bien, pero gracias, quiero decir mala, que de segura es que será un momento que de estos, de que todos, de segura es que todos acordáis de estos, estos flashes que tenemos de Catacuán, cuando yo cuando 11 es, se elevaba no sé qué ropa, pues de segura es que sí, dentro ya... de unas añadas nos acordaremos de qué ir haciendo, cuándo, tal, tal, tal. tal. Sí, yo, yo ya que cuento muchísimas historias... <risa> Ya me pienso que ya instala sumo ya las historias que podré contar a los mis nietos y vendría tiempo ya ya contés aquí lo nuevo en, en en directo también en Radio Topo en la Estrella Y, sí, y bueno pues ya ya ha charrado de, de 1 de octubre antes de que pase y cuento que Dimpues pues también el día, del día charraremos Dimpues si no somos engarcholados charraremos de todo lo que quieras Bueno, de, tú y yo charraremos igual porque nos engarcholan vale. en juntos eh, Bueno, eso es sí, verdad <risa> Bueno, pues Chorche muchísimas gracias de verdad y, y mucha suerte y a descansarte de Cabo Cabotaguán entre Fallenada falle y Fallenada Sí, bueno, ya veis, esta tarde no trabajaba y aquí estoy metido porque no es imposible quedarse en casa estos días. de al carrer y participar. Ya o de ya. Andrés Estelles. Exacto. Bueno, pues muchas gracias, Torche. Metemos una miceta de música y ya despedimos porque ya nos quedamos sin tiempo. Que vaya, que vaya muy bueno. Que bueno, Un Torche. Bueno, y ya, ya sí que nos hemos quedado sin tiempo. Ya no nos quedan que dos, tres minuticos para despedirnos. Eh, todos recordamos que el 1 de octubre, antes más de los referéndum y toda la pesca, y La primer. lo primer programa de la nueva temporada, de la cuarta temporada de Tierra de Barrenos, que hemos cambiado de horario y que a partir de octubre emitiremos los domingos de nuevo a 11, como siempre, en Radio Topona 101.guito Y bueno, yo te, te quería dar las gracias, un, una vegada a mes, por convidarme a estos programas, y bueno, yo sí que quiero aprofitarte a decir a toda la Chen que que digo oye, que no sé cómo expresáis este sentimiento porque yo no puedo oírle, ¿eh? Así no es que, por favor, la chenque pueda acercarse a, a vivir esto de cerca, pues ta, yo sería... Vamos, no había excusa tan no Bueno, sí, otro trabajo pero yo era la sola excusa <risa> que, que tenemos tan tan no, ta no estar así empapándonos de todo lo que lle pasando, de lo que lle pasando aquí aquí hago canto. Pasará la tardor de en Qué buena canción, eh, para rematar. Pues sí. Les casas populas contra destrojes de rey. Les pedrecho un récord de cuando voy a desfuerrer. Un, dos, tres, dos. Away con Mae. Away con tema. Bueno, tierra de Barnaos. de Boyus, en este día tan especial muchísimas gracias Tamara por haber venido y por fotete estas dos oretas de radio a vosotros muchísimas gracias a toda la chen que nos ascuita la trocan todo micróf Ay, de lo micrófono ya no sé ni lo que digo de lo transistor del ordenador, de lo podcast de como nos ascuites y todas a bailar que hemos de estar felices mambo, mambo, mambo o oh, mambo Te recordamos que has estado sentiendo en A101.8, toda FM, Zaragozana, en Radio Topo tierra de Barrenaos, que más nos puedes trobar en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Inbox e en Flickr, en Honder, en Modern Hour. Y bueno, el resumen musical, pff, qué misión lo que ha sonado, El Scatarres, El Space La Goza Sorda, Pass, Piras a un Sistema, Sopa de Cabra, Sevisarrea, Shake, Every Night, Bram, Sara El Scatarres, es una mica de todo, todo en catalán, pero que sí, we tocaba. Eh, que os informéis, que te informéis en Radio Topo, en Info en El Salto, en ahora también en los medios catalans porque yo nos fa muita falta informarnos en otros puestos porque si es siempre con las teles y las radios y los periódicos de siempre no te vas a enterar de una mierda mañana y mañana. Así nas que bueno, Radio Topo tornamos este domingo, este 1 de octubre a las 9, mientras fa nos recuento, pues puedes estar sintiendo Tierra de Barrenaus. Y que vaya muy bueno, barrenados y barrenadas.